Las almas del rock, me harté de que la gilada terrenal se crea que tiene la posta. ¿Que se cree que tiene que? La verdad boludo, lo que no se discute la posta. El que la traiga tendrá excesos, deslices y rock and roll sin límite. y así, cinco grupos de roqueros fracasados recorren el mundo en busca de lo que todos creen tener, pero nadie sabe dónde está. La conciencia la portalices. No que eligió el Zeppelin. Fuiste vos, Almirante Brownie, o el Comandante Intergaláctico. Lo único bueno es que estoy flasheando con el Helio. Che, así no llegamos más. ¿No tiene Turbo esto? para pará. En todo lo malo, siempre hay algo bueno. Todo ying tiene su yang, y la lentitud de la que se quejan nos va a ayudar a llegar con sabiduría la verdad. Como dicen mis camaradas, a la mierda. Mandale Turbo. Buenas tardes, amigas y amigos. Buenas tardes, comandantes intergalácticos. Bienvenidos a la Postalipsis. Hoy será un programa distinto, eh, ya que, bueno, mis compañeros de ruta, mis compañeros de, de Zeppelin han han quedado en el camino por diversas circunstancias han tenido que, que abortar eh, este viaje pero para volver nuevamente eso seguro y bueno así que que hoy eh, encararemos el programa de otra manera proponiendo otra situación a los a los oyentes y ya que estamos en en, en, en digamos paseando por por Uruguay digamos con los diversos medios de transporte que durante la semana eh, venimos recorriendo y alojándonos en este pequeña hermana República del Uruguay. Eh, el programa de hoy se va a dedicar eh, especialmente a hacer un repaso, una breve selección por distintas y diversas bandas de, de Uruguay, bandas que por ahí no son tan conocidas como como por ahí no, nos tienen acostumbrados otras FM locales con así bandas reconocidas en Argentina como, qué sé yo, La Vela Puerca, El Cuarteto de Nocio, No Te Va a Gustar esas bandas que ya son más argentina que uruguayas hoy vamos a tratar de, de, de focalizarnos y de concentrarnos en, en bandas que no son tan reconocidas en nuestro país pero que dentro, dentro de Uruguay tienen una historia Tienen un cierto reconocimiento y han planteado una escena que, que va por fuera de, de los cánones comerciales. Así que vamos vamos a dar comienzo. Bueno, desde ya saludamos a, a los compañeros que no están y a todos los compañeros que, que hacen la, la postalipsis durante la semana. Y bueno, vamos a, a concentrarnos eh, directamente con una banda uruguaya que la viene remando hace más de 20 años. Ellos son la hermana menor. Un gran país donde nunca llueve Como yo, que soy como otra vez y no Nunca son iguales parecidos, nunca es lo mismo. Mis ojos son límites sol, pero no son iguales. Y ahora no sé nadie y no es desayudable nacer yo. Sé. Mira que llego vestido de mujer con el maquillaje y llaman con el fin de la semana. Con el mundo ardiendo tras solo con marica ¿Cómo vas a comprar un revólver? como vas a usar un uniforme color? Ahí van color aluminio con un cráneo Sobre cada billeto tengo Puede ser, pero no son iguales Nunca son iguales, parecidos Nunca lo mismo Mis ojos son mis de sol Tus ojos son letales les calaveras sobre fe Esa viernes a las 3 y media de la tarde Por Ozono Rock 107.1 Desconando Bien yeah, Ahí escuchamos a la hermana menor Primero escuchábamos en el borde, segundo ray Blues y tercero Mi Rifle Sanitario. Y bueno, continuamos acá en un programa atípico para, para lo que es la postalipsis. Invitamos a todos los oyentes a que nos escuchen por ozonoradio.com.ar ...o 107.1 es el Dial de D.F.M. Eh, también a que se comuniquen con nosotros a través de, del Facebook... ...la página es La Postalipsis... ...y bueno, seguimos acá de, de recorrida por un poco de, de la música uruguaya... ...del rock uruguayo... Eh, ...acá en La Plata, la tardecita nos encuentra con un poco... ...se ha nublado un poco... Esperemos que, que en Montevideo esté un poco mejor, porque vamos a, a compartir otra de, de las bandas que, que nos regalan sus melodías desde allá. Ellos son Alberto Wolf y Los Terapeutas. Jo a viernes a las 3 y media de la tarde por Ozono Rock 107.1 Muy bien amigos, seguimos aquí en la Postalipsis yo soy el comandante intergaláctico y esta tarde de jueves me encuentro solo, solito y solitario mis compañeros han decidido desertar por, por un momento la verdad que han tenido diversas dificultades, no sé por dónde andará el almirante brown y no sé por dónde andará Dalila, la pitoniza del rock, ni mucho menos Isid Isidro Ivanovich. Pero bueno, aunque ellos no estén físicamente, eh, nos acompañan con, con sus espíritus. Y bueno, en relación a eso hemos planteado un, un programa distinto, un programa que proponga otra cosita en relación a, a, al país donde nos desde donde nos situamos en este viaje eh, para tratar de, de buscar o de, para buscar y tratar de encontrar la posta el caso de hoy va a ser una aposta estrictamente musical porque nos nos abocamos a conocer la escena de de Uruguaya, de, de, de Rock Under, principalmente de Montevideo eh, tengamos en cuenta que las principales bandas de rock de Uruguay se, se ubican y viven en, en Montevideo eh, desde allá hay muchas bandas que la vienen batallando hace varios años, incluso hace más de, de dos décadas y que Por ahí en estas pampas no, no son tan conocidas o no son tan radiales como tendrían que ser, salvo algunas pocas que les gusta más el dinero que hacer música. Ya digamos, ya hemos mencionado eh, algunos casos que digamos que son bandas más argentinas que uruguayas por porque prácticamente el mercado donde donde se, se explayan... y donde hacen sus negocios son acá en Argentina. Las bandas de allá de uruguay de montevideo se manejan en, en un circuito no precario pero sí más más alternativo no no hay tantas cadenas ni ni locales que se encarguen de, de comercializar el rock. Allá pasa por otro lado por tocar en, en lugares más chicos eh, y para poder digamos eh, disfrutar realmente lo que hacen o, o, digamos o exponer su su visión de la música y su visión del rock y en relación a eso eh, les traigo desde otra galaxia desde la galaxia uruguaya a dos bandas nuevas que, que la verdad que, que vienen apostando mucho a lo que es el blues a lo que es el blues pesado son dos bandas que he escuchado hace poquito y la verdad que, que me generan ciertas esperanzas en lo, en lo que es la música y el rock en general, no solamente uruguayo sino también latinoamericano tengamos en cuenta que, que Uruguay propone desde esa trinchera pequeña eh, una escena bastante amplia y muchas veces desconocida ¿no? eh, para, para lo que es el rock continental así que bueno, los voy a dejar con dos bandas que tendrán menos de 5 años, calculo cada una Eh, las dos anteriores que escuchamos no, son bandas más más viejas, que ya tienen una trayectoria y una carrera bien marcada, aunque no conocida. Eh, estas dos bandas que, que les voy a presentar ahora son bandas relativamente nuevas y que proponen eh, una música que está orientada hacia el blues y hacia el rock pesado. Los dejo con la primera banda se llama Oro y la segunda se llama Revolver. Necesitarán no sé si ese orden, pero ahí va. alipsis. Lunes a viernes a las tres y media de la tarde por Osono Rock 107.1 Desconando tus sentidos Muy bien, comandantes intergalácticos, ya a esta altura somos todos comandantes intergalácticos Ahí escuchábamos a dos bandas nuevas, uruguayas una llamada Oro, primero ...con su canción Otra... ...y la otra precisamente... ...llamada Revolver... ...con su canción guriza ...bueno ya siendo casi las... ...cuatro y diez... ...más o menos de, de la tarde... ...en este programa atípico... ...de la Postalipsis... ...los invitamos a que... ...se comuniquen con nosotros en este caso conmigo mismo y también con, con Maxi que está ahí haciéndonos el aguante del otro lado de, de la pecera eh, nos pueden escribir a el Facebook La Postalipsis y sintonizarnos por ozono radio.com.ar dejen cualquier comentario sugerencia de, de música hoy nos estamos abocando hacia el rock uruguayo ya que en este viaje buscando La Posta Eh, nos estamos transitando por los cielos en este caso por el Zeppelin eh, los cielos eh, de la hermana patria Uruguay eh, bueno sin, sin mucho más que, que introducir los, los dejamos con otra banda mítica del rock uruguayo no tan conocida ya dijimos anteriormente que hay un rock uruguayo conocido y otro rock uruguayo en su mayoría, que es el gran rock uruguayo, ocultado, o, o, sí, ocultado y, y perdido ahí por Montevideo porque, bueno, ciertas eh, cadenas de, de música y de radios comerciales se, se encargan de, de privilegiar algunas y de ocultar a otras. Así que bueno, los, los vamos a dejar con una banda que estuvo hace poco, creo que hace un mes, anduvieron por acá por La Plata, eh, digamos, son los buenos muchachos, dieron un recital en, en el Olga Vázquez, hará un mes más o menos, y, y bueno, vamos con dos temitas de ellos. Ay. apocalipsis Apostalipsis Lunes a viernes a las 3 y media de la tarde Por Ozono Rock 107.1 Desconando tus sentidos Muy bien compañeros Ahí seguimos con Esta de repaso Por diversas bandas uruguayas Ahí escuchábamos A los buenos muchachos con dos de sus canciones, de Ay Voy, la primera, y Pavimento del Buen Muchacho, la segunda. Eh, Los Buenos Muchachos, como dijimos antes, es una banda que la viene remando hace bastante, en Uruguay con, con cierto reconocimiento, y con particulares letras y la voz muy muy sagaz de, de su cantante. Eh, Siguiendo acá de la recorrida en este programa que, que no es tan común como los que venimos haciendo. Hoy por diversas cuestiones planteamos este, este se puede decir, un descanso eh, para poder abarcar un poco más puntualmente lo, lo que es el rock uruguayo. Mañana seguramente seguiremos con, con el programa tradicional de, de la Postalipsis, como ustedes saben... ...de lunes a viernes a, a las tres y media por, por sono rock y, y bueno viste hay, hay varias cuestiones para, para tratar de la hermana república de, del uruguay está, está el, el caso resonante ahora de de la, de la papelera de Fray Ventos... que el presidente pepe mujica a ha incrementado, ha, ha dado el permiso para que incremente su producción en, un, un 50% más y bueno, es algo que nos, nos atañe también a nosotros porque hay una fuerte resistencia del, del lado argentino de, de la ciudad de Gualeguaychú ahí tratando de, de, de frenar est, estas estos avances sobre sobre nuestros países de, por parte de, de empresas multinacionales Por ahí resulta un poco contradictorio en, en esta eh, nueva perspectiva que tienen ciertos gobiernos de, de Latinoamérica de que de que le abran paso a, a, a empresas de otros países para que vengan a, a, a saquear nuestros recursos naturales. Y más que todo, cierta contradicción también teniendo en cuenta... Eh, por ahí el, el nivel simbólico, el nivel discursivo que, que plantea el presidente uruguayo Pepe Mujica eh, que por un lado habla sobre la soberanía de los pueblos y, y, y una nueva perspectiva a nivel estratégico por, para los pueblos de Latinoamérica y por otro lado permite y, y abre paso a, a que en este caso la, la papelera eh, aumente la producción de, de papel en, en, en fraiventos pero bueno vamos a continuar un, un poco con con otra banda también muy de larga data de, del uruguay eh, ellos también vienen hace casi tres décadas laburando y y, y proponiendo música uruguaya desde Uruguay, pero con, con una gran eh, conciencia y, un, y, un, y un gran mestizaje de, de, de todo el continente, de toda Latinoamérica. Así que lo dejamos con eh, la tabaré. Mi papelula, <música> me la Formamos un hogar Formalizamos hijos Y ahora hay que aguantar Si solo Diablo, vámonos de acá A sonar Din, A sonar Lulu no sufre celos ni desvelos como yo Amor de libre vuelo sobre el cielo me llevo A, A sentir Viernes a las 3 y media de la tarde Por Ozono Rock 107.1 Muy bien, bueno Ahí escuchábamos a la grandiosa Banda Uruguaya La Tabaré Con Lulú me dijo Y Buscando América Y Buscando América Vamos concluyendo el programa de hoy, un programa distinto que encontró a mí el Comandante Intergaláctico tratando de, de guiar el Zeppelin más o menos por, por donde pude. Intentamos eh, hacer un, un repaso, una selección de, de, de bandas uruguayas para para tratar de darle forma e ir buscando poco a poco esta posta hoy estrictamente... ...a nivel musical... ...pero mañana continuará continuarán mis mis compañeros de Apostalipsis... ...siguiendo, la buscando la posta informativa... ...la posta periodística... ...también, digamos, disfrutando de otras bandas uruguayas... ...hoy fue el caso estrictamente eh, musical... ...y ya vamos a, a ir cerrando el programa... Eh, ...saludamos a, a todos los oyentes... Que, ...que nos estuvieron escuchando durante esta hora... Eh, saludamos a los compañeros también que, que no pudieron no pudieron venir a dalila a, a martín y a isidro ellos como responsables también de, de la nave eh, los volverán a escuchar la semana que viene y nos traerán también de, de sus personajes y sus voces para poder seguir di, disfrutando y, y buscando buscando la posta Eh, como el tema semanal ha sido las inundaciones, todos sabemos que se han cumplido en el día de ayer seis meses de, de las terribles inundaciones que, que azotaron a La Plata y que hoy el, el tratamiento no estuvo focalizado en eso, pero eh, lo que sí, mañana va, va a continuar eh, presentando una noticia sobre sobre lo que ha generado y, y digamos y lo que las repercusiones que han traído estos seis meses desde aquellas inundaciones de, del 2 de abril bueno para finalizar un poco la búsqueda del comandante intergaláctico por por estas tierras de música uruguaya de rock uruguayo les voy les voy a dejar una última canción eh, de una banda que histórica una banda mítica de, de, de comienzos de los 70 de Montevideo eh, esta banda se, se llamó El Totem fue impulsada por por El Negro Rada y hay una composición de él que es, es un clásico del rock uruguayo que se llama Dedos, yo los despido, les digo hasta hasta la semana que viene mañana sintonicen también a las 3 y media a la Postalipsis que estará el otro grupo encargado de de hacerles sentir un poco de, de lo que es el ozono rock, y también un especial agradecimiento a Maxi que estuvo ahí en los controles, tratando de, de acompañarme y, y manejando los controles de, del Zeppelin. Un abrazo para todos y muchas gracias por escucharnos.